Sí, un poquito de... Justo están hablando por el altoparlante No sé si se escucha bien ¿Ya me, sí. ¿me salgo bien, Nacho? Sí, con... ver, se, se, se nota un poquito un poquito tapado eh, Pero pero se escucha, Fernando bien, bien, ahí ya termina de hablar la locutora y, y listo Están en una expo, ¿no? Estamos en una exposición de defensa Nos está presentando, digamos, todo lo que es la industria nacional Eh, en materia de seguridad y defensa, acá en Costa Salguero y, y bueno nosotros vinimos con uno de los productos que tenemos que es un desarrollo que hemos finalizado este año, que se llama Cicaré 12 eh, y, y bueno compone una familia que, que venimos desarrollando desde hace tiempo que para ya llegar a un total de cuatro productos que estamos fabricando desde Saladillo para para el mundo. Eh, el último año y medio desarrollamos dos productos de al lado a lado, este Sicaré 12 que sería el tope de gama de, de nuestros productos y después un producto de intermedio que es un que se denomina Sicaré 8 eh, que lo presentamos el fin de semana pasado en un festival ahí en Pergamino este, que es un producto un poco más chico y más de la categoría liviano. Lo que se cerró ayer fue un convenio con la fábrica argentina de aviones que fue rubricado por el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, para la producción de 12 helicópteros eh, en Saladillo, con participación de esta fábrica que está en Córdoba, de fábrica Argentina de Aviones, que digamos, es un emblema de, del desarrollo tecnológico argentino de los años 80, que son los que fabrican el, el Pampa actualmente, y han fabricado el, el Pucará, este, sí, Fernando. No, son los que lanzaron eh, que hace poquito la presidenta presentó el pampa, el pampa 3 ¿no? El pampa tres, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Así que bueno, eso a nosotros nos permite eh, poner en producción una nueva línea de que es esta de Sicaré 12, que es una tecnología nueva que solamente se había desarrollado y ensaladillo, digamos, y nosotros hasta el punto que llegamos es de prototipo y preserie y ahora con este impulso que estamos obteniendo. Eh, ...el objetivo es ya ponerlo en producción seriada... ...y abrir una nueva línea de producción... ...porque hasta ahora teníamos una sola línea de producción... ...que es donde sacábamos los entrenadores... ...y todo lo que es la línea de monoplaza y biplaza ultraliviano... ...ahora con esto ya estamos abriendo una nueva línea de producción... Uh -huh. ...que es para estos helicópteros biplaza lado a lado... ...ya de motor de, de, de, de más potencia, de 180 HP... ...con los que, bueno, en primera instancia... ...durante el año 2016 se van a estar entregando las primeras unidades en Argentina y ya en agosto empezamos el proceso exportador, digamos el primero va a salir para Nueva Zelanda y ya bueno, después a medida que vayan surgiendo pedidos del exterior y van saliendo para otros mercados. Eh, Fernando, esta nueva línea de producción, ¿se harían las mismas instalaciones? ¿Van a necesitar ampliar? Bueno, ese, ese es un tema que venimos trabajando fuertemente de la parte, digamos, de financiera de la empresa, eh, que hemos conformado también un equipo bastante interesante de gente joven y, y pujante. Eh, no hemos logrado el objetivo todavía, pero bueno, ya con teniendo este contrato por un lado para eh, la producción de las aeronaves, ahora tenemos que salir a buscar el financiamiento para la infraestructura que necesitamos, porque estamos hablando que vamos a necesitar más de mil metros cuadrados de nuevas instalaciones, y, y el objetivo es eso, que, se, que lo podamos desarrollar en en Saladillo, ¿no? Es todo el, la, la ampliación de planta. Claro, eh, la verdad sería buenísimo para, para Saladillo. Eh, casi se, eh, es como que se empieza a cumplir el, el, el sueño, no, no solo de, de tu viejo y de toda la, la familia, de todos ustedes. Eh, si bien ya están fabricando helicópteros acá, pero digo, es como que se empieza a cumplir el sueño también de todos los saladillenses de darle ese impulso que se merece la fábrica de helicópteros y careno y sí eh, ha llevado tiempo eh, hay veces que es un poco difícil eh, instaurar el tema digamos a los más altos niveles eh, nos llevó su tiempo pero bueno lo hemos lo, lo estamos logrando paso a paso ayer tuvimos arriba sentado arriba de nuestro helicóptero a la ministra de producción Débora Georgi y también al ministro de defensa lo que es todo un honor este pero también ahí aprovechamos como para comprometerlos para para también seguir apoyando este proyecto que sigue siendo único en Latinoamérica y, y que bueno, que nosotros eh, va en, de la mano, digamos, de algo que desde que nací, nacimos con, con mi hermano, con Alfonso y también con Juan, eh, lo que hemos de, desarrollado y, y, y aprendido a, a, y también a, a querer eh, el tema de desarrollo del helicóptero y el compromiso como para lograr una, una empresa pujante para Saladillo y para la región. Eh. Eh, y bueno, también estamos juntos en el proyecto de, de la Escuela Técnica Y yo siempre digo, digamos, la cantera de técnicos eh, de Sicaré es la Escuela Técnica Y bueno, el proyecto en el que estamos de la Técnica del Futuro También va un poco, digamos, lo que me moviliza como para todos los días ir empujando en los dos frentes a la vez eh, eh, Fernando, está toda la familia trabajando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. efectivamente eh, y, y sabemos, y bueno, yo no sé por el contacto mantengo con vos, que eh, habitualmente están haciendo viajes al exterior, presentando la empresa, difundiendo, participando, como en este caso en Capital Federal, también en distintas partes del mundo de exposiciones. Sí, para... en, en, eh... Perdóname. No, no, no, no, te decía, para, para, para llevar la empresa también a, a otros lados del mundo, ¿no? Sí, sí, este año estuvimos en julio en Noscos por primera vez, que fue un hito para citaré porque, digamos, yo recuerdo cuando tenía 15 años que mi hijo se fue por la primera vez que iba a presentar algo de él, ...en Estados Unidos, después tuvo mala experiencia... ...porque le copiaron el producto en Estados Unidos... ...después se empezó a fabricar en Italia... ...y después tuvo ahí un tema con las regalías por la patente... Y, ...y bueno, este año logramos ir con un producto... ...netamente diseñado y fabricado en Argentina... ...la primera vez que se presenta... ...que, que logra un, ese objetivo una empresa argentina... ...y bueno, un orgullo... ...este... ...así que bueno, seguimos, Estados Unidos... ...en cinco años nosotros vemos que va a captar... ...el 30% de la demanda de Sicaré... ...entonces ya teníamos que empezar ese proceso porque no es que de un día para otro se abre un mercado hay que ir primero a presentar productos y gracias a Dios ya te estaba vendido ese producto, o sea que ni siquiera tuvimos que llevar un, un demostrador, sino que fuimos con, con el producto de un cliente que, que, que se ofreció, digamos que no tuvo problemas para presentarlo en esa exposición y bueno, ya ahora a partir del año que viene vamos a estar en dos exposiciones por año en Estados Unidos para, para la promoción de todos los productos Sicaré porque es una plaza Muy, muy, muy interesante. Eh, Fernando, digo, en, ¿en algún momento se tienen a pensar o, o, o son conscientes que eh, se, se convierten o están siendo un emblema, una, una empresa, emblema nacional? Eh, dentro del sector nuestro sí, eh, lo, lo, lo, lo reconocemos y está el reconocimiento, digamos, este, de todos los actores del sector. Eh, realmente. ...es un orgullo y digamos como que la historia del viejo... ...si no se, se logran estos objetivos es como que hubiese quedado trunca... Y, ...y con un sabor amargo, un poco vamos cumpliendo objetivos... ...esto es un poco el día a día y, y también poder mirar a mediano y largo plazo... ...y, y bueno, este creo que, que, que todo lo que había hecho el viejo hoy... ...se empieza a reflejar en una realidad y en lo que él siempre añoró... ...que era una empresa pujante... En saladillo para la gente de sobre todo para la mano de obra de saladillo eh, sin duda pero más esto eh, a, a la argentina comienza a dejarla bien parada en cuanto a la fabricación y exportación de tecnología que siempre sí. siempre se nos, se nos veía a los argentinos como los que armábamos más o menos los que hacíamos las cosas más o menos esto empieza a ver también a la argentina como alguien que hace tecnología y que hace tecnología de calidad sí sí sí sí sí sí eh... Realmente, digamos estos últimos años, eh, nosotros hemos podido crecer, mostrar nuestras tecnologías y, y bueno, hoy en un par de días va a estar lanzándote un satélite, digamos, también, que es tecnología nacional, donde CF Castilla es eh, un actor importante de ese proyecto, uh -huh. este, así que va a estar de Guayana en el lanzamiento y, y bueno, es alguien que también pasó por la empresa, que lamentablemente. Después de la crisis del 2001 tuvo que emigrar, fue a parar el y, y, bueno, también no somos los únicos que estamos en el tema aeronáutico y aeroespacial. Ahí está el tema de INVAP, está, hay, hay muchos emprendimientos y, bueno, lo que hacemos es consolidar, digamos, una cuestión. Estamos también con una, una cámara nueva de, de la industria aeroespacial, generando, digamos tratando de generar las políticas de Estado como para que esto sea de largo plazo, que no sean impulsos que después se frenan, sino que haya una visión de 20 años mínimo, como para decir que sean industrias que estén en el plan estratégico de, de nuestro país. Bueno, Fernando, te, te mando un abrazo grande, que, que sigan allí con, en, en la exposición, felicitaciones por este eh, por este convenio con la, con la fábrica argentina de, aeronaut, de aeronaves. Eh, y, y la verdad contento de que de que, de que ya rápidamente se empiecen, empiecen con la nueva línea de producción en Saladillo. Bueno, muchísimas gracias Nacho, eh, gracias por el, el apoyo, el aliento, siempre tenernos presente y un saludo a toda la comunidad de Saladillo que, que también apoya este, continuamente. Te mando un abrazo grande, Pirincho. Un abrazo grande. Abrazo. Hablamos así con Fernando Sicare, eh, Pirincho, el mayor de, de los hijos de, de de Pirincho Sicaré eh, bueno, están participando en una, en una exposición en Capital Federal, y y, y bueno